Cuentos de hadas españoles. La lechuga prodigiosa. Había una vez un gran cazador. Era un hombre alegre y bueno. Un día, durante su paseo, se encontró con una anciana que le preguntó... Buenos días, buenos días. Pareces muy alegre, pero yo tengo hambre y sed. ¿Me das algo de comer? Se apiadó de la anciana y le dio todo lo que tenía La mujer estaba contenta Él se empezaba a alejar cuando la mujer le dijo Escucha, jovencito Eres muy amable Así que te contaré un secreto No muy lejos de aquí Verás un gran roble ...donde habrá tres pájaros... ...con una capa que concede deseos... ...lanza tu flecha en medio de los pájaros... ...y coge la capa... ...también coge una pluma del pájaro... ...mientras la tengas... ...habrá oro cada mañana bajo tu almohada... ...gracias anciana... ...porque si eso es verdad... ...será bueno para mí y te estaré siempre agradecido y así el cazador se fue a casa colgó la capa en la pared se acostó en su cama con la pluma en su pijama Hacía un día precioso el cazador despertó y miró bajo la almohada y allí estaban unas preciosas monedas de oro El feliz cazador siguió guardando la pluma y encontraba oro cada día bajo la almohada Juntó el oro suficiente para llenar un tarro Cuando lo llenó del todo estaba feliz y se dijo a sí mismo, mirando hacia el mundo, Ahora soy un hombre rico. ¿Qué puedo hacer aquí con toda esta riqueza? Debo salir al mundo y viajar muy lejos. Y así el rico cazador partió hacia la aventura. Viajó por lejanos bosques, ríos, montañas y ciudades con su capa y su pluma, ganando más oro cada mañana, visitando lugares diferentes. Hasta que un día llegó a un hermoso castillo y vio a una joven doncella junto a una anciana. <risa> ¿Ves a ese joven? Tiene dos cosas mágicas muy valiosas. Debemos quitárselas, démosle la bienvenida. Nunca había visto una joven tan hermosa. ¿Qué os trae por aquí, señor? ¿En qué puedo ayudaros? Hola. He viajado mucho. Estoy cansado y me gustaría quedarme en su castillo unos días. Tengo dinero para pagarle. Oh, muy bien. Por favor, pase. Pasaban los días y mientras el cazador enamorado de la joven pasaba tiempo en el castillo la bruja le robó la pluma mientras dormía y el cazador no reaccionó porque estaba soñando con la hermosa joven su riqueza empezó a disminuir porque tenía que pagarle a la bruja la estancia la bruja también quería la capa la vieja bruja habló con la joven doncella cerca de la chimenea del castillo Debemos conseguir la capa cuanto antes. El hombre ya ha perdido su riqueza. Por favor, déjalo en paz. Harás lo que te digo. Y tendré la capa enseguida. Hola, querida. Pareces preocupada. ¿Por qué estás triste? Hay una gran cueva de granito que tiene diamantes enormes y piedras preciosas Pero al que ningún hombre puede llegar Querría llegar ahí, pero no puedo Y eso me entristece Si ese es tu deseo, lo cumpliré inmediatamente ¡Guau! ¡Lo has conseguido! Esto es maravilloso ¡Muchísimas gracias, amor mío! Me alegra que estés feliz. ¿Te importa si descanso un rato en tu regazo? Estoy muy cansado. El cazador despertó y se dio cuenta de que estaba atrapado. Muy enfadado, maldijo a aquellas mujeres. ¿Qué canalla es la gente? ¿Qué será de mí? En ese justo instante, vio tres gigantes dirigiéndose hacia él. Como no podía correr, fingió estar muerto. Los gigantes discutían entre ellos qué hacer con él. ¡Matémoslo y comámoslo! ¡Las nubes lo llevarán de aquí! ¡No nos metamos en líos que atraigan a más hombres aquí! Si puedo subir a una de esas nubes, podré escapar y quizá encontrar otra vez el castillo Y llegó la nube que lo llevó muy lejos y lo arrojó en un denso bosque desde donde caminó hacia el castillo ...usando el sol de día y las estrellas de la noche como guías. Encontró un campo de verduras en el camino. Hambriento, decidió cortar una lechuga y comérsela. Se sintió incómodo y se convirtió en cabra. Se dio cuenta de que la lechuga de ese campo debía de ser mágica. Sintió pánico y comió otra clase de lechuga... ¡Esto me ayudará a recuperar mi riqueza y a darle una lección a esas tramposas! ¿Quién eres tú, Harapiento? ¿Qué quieres? Señora, yo solo estoy de paso. Me han ordenado conseguir la mejor lechuga del reino para el rey Y la he encontrado y se la llevo Pero necesito descansar una noche ¿En serio? ¿Me dejaría probar la lechuga más sabrosa del reino? Por supuesto, señora mm, ¡Es deliciosa! Mm, ¡Riquísima! Así el cazador recuperó su riqueza Pero aún no había castigado a las cabras Le regaló las cabras a un molinero Y le pidió que le diera a la mayor unos palos tres veces al día Y heno una vez al día Y a la joven heno tres veces al día Y unos palos una vez al día Unos días más tarde el molinero regresó con la cabra joven Señor, la cabra anciana ha muerto Y esta parece tan triste Que no durará mucho tiempo oh, Mi querido cazador Lo siento muchísimo La bruja me obligó a hacerlo No podía detenerla Te perdono Porque te creo Y te quiero Y vivieron felices siempre